Aparecieron los forales por la calle Eslava, esquina, haciendo esquina con Jaraota bueno, luego, ¿eh? y cargaron, pues nada más llegar a la esquina, pues vieron, había 20 personas que habían salido de cenar del Bargoal y como estaban ahí todos juntitos hablando para dónde iban a irse y demás, pues como vieron un grupo de gente, cargaron directamente contra ellos. La gente se dispersó y demás y entonces pues la gente, tanto vecinos por los balcones y demás y nosotros, pues un poco le recriminamos la actitud violenta que tuvieron hacia esa gente y esto, Entonces ya pues se encararon pues, conmigo que estaba en mi local, en las mismas puertas y me querían obligar a cerrar la puerta. Y yo me negaba a cerrar la puerta porque estaba en mi local y mi local es mío y punto. Ellos volvían a insistir en que tenía que cerrar la puerta, yo les decía que la puerta tenía que estar abierta para que me entren los clientes a la tienda y ellos entonces ya forcejaron y me cerraron ellos mismos la puerta. Después de ir, yo la volví a abrir inmediatamente porque estoy en, en mi negocio y en mi casa. Entonces nos amenazaron a un compañero y a mí también que nos iban a llevar detenidos. Estuvimos ahí discutiendo, me volvieron a cerrar la puerta, entonces fui a abrir otra vez la puerta y fue cuando entonces pues ya se rebotara un mogollón, porque claro, si les llevas la contraria y demás y les haces frente cara a cara, pues aparte de que estaban supersalidos, todavía se ponen más y mucho más agresivos. Entonces fue pues cuando uno me golpeó en el estómago con la bocacha, y otro pues me pidió un par de porrazos o tres, o sea, no fuertes, pero me golpeó. Y bueno, ahí fue el momento de esa tensión y demás, y luego ya pues eso, se, se largaron. Pero me quedé con la puerta abierta. ¿En esos momentos había incidentes en la, en la calle? En esos momentos no, porque ya eh, los contenedores ya se habían cruzado anteriormente, y en esos momentos no había nada, simplemente subió esto, que la gente ya estaba en la calle pues tranquila, porque no había... Ni no había carreras, no se veían a, a, a nadie, solamente notifica gente que anda por jarootachan en los bots.